yo creo que nosotros debemos haciendo un proceso electoral y político diferente desde mi comienzo, desde hace 20 años que hago política en Soacha siempre he insistido por mecanismos diferentes que no sea el puesto, que no sea la lechona que no sea la orquesta, que no sea la dádiva que no negociemos con la educación y la salud de los soachunos, hoy estamos haciendo de modo, de modo simbólico, metafórico estamos entregándole una naranja a los soachunos invitándolos a que se refresquen del calor del día de hoy y que refresquemos la política votando por Saldarriaga el próximo 30 de octubre y esa es la gran invitación a que Que refresquemos la política de Suacha, no más de los mismos. Doctor Tarrega, hagamos un breve balance de lo que ha sido su actividad política, su campaña aquí con la gente, con la comunidad, no solo aquí en San Mateo, sino en otros sectores del municipio. No, nosotros eh, comenzamos nuestra campaña relativamente el día de ayer Tenemos claro lo costosas que son las campañas políticas. Nosotros no creemos que podemos interponer chequeras a las ideas y a la forma de pensar y de trabajar. Empezamos eh, con nuestra estrategia y lo tradicional de nosotros. Es el tema de repartir tintos desde las 5 de la mañana. Estamos conociendo que la problemática que hace cuatro años vimos hoy está peor. El tema de los usuarios del transporte público hoy ha empeorado, hay más usuarios. El transporte sigue siendo el mismo deficiente, malo y lo que tenemos hoy que mejorar es esa, esa parte. Entonces estamos yendo a todos los paraderos a repartir tinto desde las 5 de la mañana. Comenzamos la campaña de refresca, eh, refresquemos la política en Soacha desde las 9 hasta las 12 y después desde las 3 hasta las 10 de la noche vamos a estar también refrescando la política en Soacha. Consideramos que tenemos un equipo de concejales, de ediles totalmente dispuestos a trabajar por Soacha y por fuera de esas maquinarias que hoy nos ven, que hoy tenemos un candidato, Eh, del alcalde actual queriendo ser alcalde del Partido Liberal quiere que eso no lo debemos aprovechar, nosotros no podemos eh, permitir ni premiar al alcalde actual que pueda reelegir al candidato del Partido Liberal como a la alcaldía nuevamente y las maquinarias que vienen gobernando 20 años este municipio Bueno, candidato algunas personas han criticado por algún por diferentes razones el hecho de que usted nos haya hecho presente en actos públicos, en foros en los días que se han organizado hasta el momento pero pues usted mismo lo dice que su campaña ha tenido de pronto otro énfasis, otra forma de revisarse, ¿qué les dice usted a ellos? A ver, yo no me voy a sentar con ningún candidato a ningún foro yo creo que las necesidad del pueblo están aquí en la calle considero que todos le han hecho conejo a su hacha Y no vamos a con ninguno que le haya hecho conejo a Soacha. Porque es que para hablar bonito todos lo podemos hacer. Y todos nos han hablado muy bonito y nos han hecho propuestas espectaculares. Hay unos que han sido alcalde dos o tres veces y no ha pasado nada. Aquí nos sentamos en un foro a escuchar mentiras. Yo prefiero estar en la calle escuchando la verdad conociendo la realidad de la problemática de Soacha. Candidato, eh, hablemos brevemente de su plan de gobierno. Eh, ¿Cuáles son sus sea, fes básicos y fundamentales de esta propuesta que usted presenta? Movilidad esencialmente vamos a mejorar la movilidad y el transporte en nuestro municipio rutas alimentadoras de Transmilenio ya para Soacha. Dos, vamos a mejorar y a generar un contraflujo por la carrera séptima de 5 a 8 de la mañana, para que todos los soachunos podamos evacuar de Soacha de 5 a 8 de la mañana por la vía paralela, así hoy está en pésimas condiciones mientras la arreglamos pero vamos a permitir que todos los soachunos, desde compartir, cojan toda la vía Indumil cojan el parque saliendo hacia el norte, hacia Bogotá y podamos salir fácilmente. Vamos a hacer efectivo el decreto de restricción de carga, no y la carga es a todos, de 5 a 8 de la mañana tanto de Volquetas como de carga que viene de, de Melgar y de Girardot esa carga la vamos a parar de 5 a 8 de la mañana para poder agilizar la movilidad sobre la autopista Sur y el compromiso que hice hace cuatro años habilitar la vía ciudad Ciudadela Sucre tres esquinas al centro de Bogotá esa vía es un compromiso de Juan Carlos Aldarriaga para mejorar la movilidad en nuestro municipio y además porque es que hoy un ciudadano que va para el centro de Bogotá se gasta dos o tres horas en llegar al centro de Bogotá y el centro de Bogotá lo tenemos a escasos 20 minutos en, por la vía tres esquinas al centro de Bogotá, seguridad es un tema importante, el principal policía que debemos tener aquí es recuperar a nuestros papás y a nuestras mamás para que cuiden nuestros hijos, hoy nuestros papás y nuestras mamás están yendo a trabajar desde muy temprano ...y llegando muy tarde por el tráfico. Los primeros policías que vamos a tener en nuestros hogares en mi gobierno... ...son los papás mejorando la movilidad. Y vamos a establecer un mecanismo de cámaras de seguridad... ...y aumentar el pie de fuerza. Pero primero quiero darle la oportunidad a los papás... ...que cuiden a sus hijos antes que traerle más policías... ...para mandarlos a las cárceles. Y el tema más importante y relevante de todos... ...la administración transparente de los recursos públicos. Hoy venimos de un gobierno, del Partido Liberal de un alcalde del Partido Liberal que viene totalmente desprestigiado, totalmente tiene mil procesos y hoy pide licencia para irse burlando a todas las autoridades. Eso es lo que está dejando hoy el Partido Liberal al municipio de Soacha y voy a manejar con total transparencia la administración de los recursos públicos. Bueno, pero yo también para hablar tema de la vivienda, un pronunciamiento bastante fuerte y firme que usted ha hecho en contra de todos los macros proyectos que se construyen actualmente. ¿Cómo va ese tema y cómo se va a manejar en un evento el gobierno suyo? Yo lo he planteado, eh, el referendo están haciendo la verificación de firmas, estamos esperando cuáles son los resultados, si el referendo no logra superar como alcalde promoveré Una consulta popular para que el pueblo de Soacha defina si quiere o no que se hagan viviendas en nuestro municipio. El actual gobierno liberal aprobó 145 mil nuevas viviendas en nuestro municipio. Sin educación, sin colegios, sin hospitales, sin vías, sin transporte, sin seguridad, nada. negocio a Soacha por 145 mil nuevas viviendas. Y eso no lo vamos a permitir, el gobierno de Saldarriaga no se va a permitir. O los constructores juegan a hacer las obras de infraestructura, las vías, las escuelas y los colegios, o el gobierno de Saldarriaga no será posible que se construya esa vivienda. Finalmente, candidato, eh, invitemos al municipio de Soacha a que apoyen esa propuesta. Explícamosle las razones por las cuales deberían apoyar su candidatura. Porque soy el único candidato con opción de ganar la alcaldía que vive en Soacha. Los demás candidatos, lo reitero, lo recalgo, le pongo negrilla, lo resalto. Soy el único candidato con opción de ganar la alcaldía que vive en Soacha, los demás viven al norte de Bogotá, sus hijos estudian en Cota, en Chía y quieren venir a gobernarnos sin ni siquiera vivir y sufrir lo que sufrimos los soachunos acá. Y segundo, porque estoy preparado y capacitado para gobernar este pueblo. Yo soy abogado, especializado, con maestría, he sido condecorado por el Congreso de la República, por la Asamblea de Marca, por el Consejo de Soacha, por mi labor y mi gestión. Tengo una hoja de vida clara y transparente para proponérsela a los soachunos.